¿Y ¿Cómo andas? ¿Cómo、Bien. andan todos por ahí? Bien, todo tranquilo por acá, Ramiro. Bueno. Eh, eh, ¿Qué trajiste hoy en tu columna Bueno, la columna de hoy se llama Winter is Coming. Ah. No、bueno. sé si viste vos Game of Thrones, Pali. No, no la vi. No la viste, bueno. No. Mejor porque me sirve para hacer esta introducción para que, para que todos y todas que nos están escuchando、eh, entiendan un poquito la analogía. Es, es una serie que está de juego de tronos, política, guerra, que está. En una ambientada como en un universo paralelo, en épocas de.、Eh, en, en un universo paralelo, como si fuera en la Edad Media, ¿no?、Ah. Que, pero hubo un fenómeno cósmico que, tras, que cambió las estaciones, y las estaciones son más largas. El invierno puede durar 20, 30 años, y、ah. es un invierno polar. Al que toda la sociedad le tiene miedo, digamos, ¿no?、Sí. Porque cuando viene el invierno, imagínate,、eh, nieve, qué sé yo, por 20, 30 años, oscuridad, noche, así. Entonces, bueno,、eh, la idea de esa es, es usar esa idea ¿no? de, de esa serie para、eh, transmitir algo que pasa en el ambiente de las criptomonedas, en el, en el ecosistema cri criptográfico, ¿no? Y, y hay algunos. Analistas que piensan que estamos cerca de entrar en un cripto invierno, ¿no?、Eh, y, y para entender un poco más cómo son las fluctuaciones del precio y etcétera, ¿no? Nosotros vemos que el precio sube, baja. Sí, estaba viendo que Bit, el Bitcoin está llegando a los 50 mil dólares, puede otra ser. Otra vez,、sí. a los 50 mil dólares,、sí. cuando hace poquito tocó 39, ponele, r ¿no?、Sí. Entonces, bueno, la idea es que las estaciones estas de, de, de, de las criptomonedas, la marca Bitcoin. Que es la criptomoneda más grande, tiene el 40% del mercado. Y están determinadas por algo que se llama Halvin. g Halvin g es una palabra en inglés que se dice partir por la mitad. Quiere decir partir por la mitad. ¿Por qué? Porque el patrón de emisión de Bitcoin, ¿se acuerdan que habíamos dicho que Bitcoin es una moneda que es deflacionaria, cosa que a nosotros nos interesa bastante? Porque tiene un patrón de emisión fijo, o sea, va a haber 21 millones de Bitcoin. Y el ritmo en que se van emitiendo está escrito en el código de máquina en el, en el minuto cero. Entonces, todos sabemos el ritmo de emisión. Y es decreciente. Al principio se emitían muchos bitcoins. Y una vez cada cuatro años se reduce la emisión. Ese, y se parte a la mitad. Por eso halving.、Ah. Entonces, el ciclo, la temporada del precio de bitcoin tiene cuatro años.、Eh, ya ha pasado. Esta, vamos a empezar en el cuarto bloque de esto. s ¿no? Generalmente, el, el Halvin. g Entonces, al principio, cada 10 minutos, cada vez que se, esa libreta de almacenero que es la blockchain se, se validaba y todos nos poníamos de acuerdo, eso pasa cada 10 minutos, se mina un bloque nuevo.、Eh, ¿Qué pasa? Se emiten ahí los bitcoins. Al principio se emitían 50, en 2012 se pasaron a emitir 25. En 2016, 1 2 y medio. y en abril del 2020, que fue el último, se pasaron a emitir 6,25. O sea que nosotros, todo el mundo que está en este ambiente, s a b e que cada 10 minutos hay 6,25 bitcoins más. Esta reducción en la canilla de, de bitcoins nuevos que entran en circulación genera una alza de precios siempre. Entonces se sabe que el, después del halving, al tiempo del halving, viene el verano. ¿No? El、ah, precio、sí. empieza a subir y, como sube Bitcoin, suben todas las criptomonedas. Generalmente, en los otros ciclos hubo dos grandes picos. Que este año tuvimos, en este ciclo que estamos transitando, tuvimos uno solo que llegó a 64 mil. Después cayó a 29. Y lo que algunos dicen es que tenemos que ir a buscar otro pico por los 80.、Mirá. Generalmente pasa sobre fin de año. O sea que serían estos meses los que. El precio daría un salto grande. Una vez que ese salto se da, viene el invierno. Y el invierno es muy muy bravo, como todo invierno, como el invierno de Game of Thrones. Por eso es la, la analogía. ¿Por qué? Porque en el invierno las, las monedas que tienen precio variable caen 60, 70, 80% desde el pico. ¿eh? ¿No? Entonces, en esos momentos es donde. Aparecen, ¿qué pasa? Si los, los más chicos del mercado que somos nosotros, los pequeños ahorristas, estos que estamos diciendo que todos los meses podemos hacer una cuenta de ahorro con 10 dólares, que son, no sé, 1800 pesos de hoy,、sí. eh, o con lo que cada uno puede hacer, ¿no? ¿qué n o le pasa a esa gente? Generalmente se ve tentada a vender、mm. en el invierno, y en el invierno es el peor momento para vender. Justamente lo, los que hicieron grandes diferencias o vieron que su ahorro c r e c i e r o n mucho en el tiempo es porque fueron comprando en el invierno y vendiendo en el verano.、Mm. Si nosotros. Entonces, bueno, ese es el, el panorama y que pr lo primero que tenemos que tener es conocimiento, saber qué viene. Uno, cuando, cuando viene la mala, pero la espera, se va acomodando, toma decisiones antes, ¿no? Entonces, por eso lo traemos a la columna, por decir, no, no hagamos. Esto que d e c i r que con las criptomonedas, sí, tienen, tienen. Bitcoin tiene tendencia a largo plazo, pos, a alcista. Eso lo sabemos por esta cuestión de la, emoción, de la、eh, emisión y todo. Pero esa tendencia a largo plazo,、eh, una realidad que se dice en la economía también, es que a largo plazo estamos todos muertos. No nos interesa mucho el largo plazo, ¿no? Claro, sí. En, en esta cuestión de que somos mortales. Entonces, pero bueno, la realidad es que si nosotros compramos en el pico. Podemos tragarnos después de un invierno, capaz que son dos o tres años en pérdida.、Ah. A la larga vamos a ganar, pero bueno, ¿cuándo vamos a necesitar nosotros ese ahorro? Sí. Entonces, falta, ahí está la cuestión. Falta que digas hay que pasar el invierno. Justamente, ahora vamos a la <risa> estrategia <risa> para. Porque, ¿cuál es el problema? Este invierno tiene una zanahoria mejor, porque, digamos, el invierno en la Argentina y hay que pasar el invierno, sabemos todos que es ir contra una pared, ¿no?、Sí. Pero este invierno ya, las tres veces que pasó. Después vino un verano donde el que pasó el invierno, no sé, si estaba ahorrando poquito, cambió el auto、claro. o, o en el verano vio los frutos. ¿no? ¿Cuáles n o son las estrategias? La, la primera base, ya la hablamos en esta columna, somos bastante autorreferenciales, volvemos a, a lo que fuimos hablando, pero es tener un buen precio de entrada. O sea, la realidad es que las caídas son del 70, del 80%, pero del pico.、Claro. Y en el pico, nosotros en esta columna no compramos. Siempre decimos, el precio tiene pico s y valles. ¿Cuándo compramos nosotros? Cuando se estabiliza en la zona de los valles. Entonces sabemos que tenemos poca probabilidad de que siga cayendo más y que después la probabilidad va a ser para arriba. Entonces, una cosa ahora, cuando empiezan las noticias, hoy subió muchísimo, como el 10%, de 43.000 a 47 casi. Ajá.、Uh -huh. Otra subida de esta y vamos a empezar otra vez con las noticias de Bitcoin. Ahí no tenemos que comprar porque después va a venir el valle y ahí nos vamos a ver tentado a, a, a vender para dejar de perder, que se llama en la zona, en el que es lo peor que nos puede pasar. ¿no? Entonces, tener un buen precio de entrada para esto es lo que recomendamos. En un momento que está el precio estable, que viene cayendo, se estabiliza, en esos momentos tenemos que tratar de comprar. O si no, compras regulares. Yo voy a apartar de mi sueldo 10 dólares todos los meses, todos los meses compro 10 dólares el día que c o b r o ¿Qué pasa con eso? No me interesa tanto el pico y el valle porque voy promediando un valor.、Claro. Entonces nunca me agarra, no, no quedo comprado al pico. ¿Se entiende? Entonces hay, está comprobado que quien lleva un, una estrategia de ahorro、eh, con compras a intervalos regulares siempre gana en Bitcoin. Siempre ha ganado en los últimos. 12 años. n o、sí. y, y la idea parece que, que es, esa tendencia no se, no se cambia de un día para otro. Segunda, entonces, el de precio de entrada es muy importante. Segunda opción es hacer crecer nuestras criptomonedas. Por ahí no en valor, pero sí en cantidad. Nosotros las ponemos a plazo fijo, las ponemos en, en sitios de finanzas descentralizadas, como los que vimos en la clase pasada.、Eh, quedó en, en las redes mías, está la. El, El video de la clase de finanzas descentralizadas del viernes pasado,、ah, que ahí está explicado todo cómo hacer esto, cómo hacer crecer nuestras criptomonedas. Entonces, por ahí, en el invierno, no vamos a tener un aumento de valor, si lo queremos medir en dólares, a, a nuestras criptomonedas, pero sí van a crecer en cantidad, ¿no? Y en el momento que el precio crezca, voy a tener ahí un, un importante, un importante,、eh, una importante rentabilidad. O sea, la idea es no hay que comprar criptomonedas basura. Hay que comprar buenas criptomonedas y hacerlas crecer en el invierno. Haciendo una analogía también, si se quiere,、eh, de campo, ¿no? Claro.、Eh, de hecho,、eh, todos los, hay sitios descentralizados que hablan de eso, de, de farm, de granjas, de criptomonedas, de esta cuestión, ¿no? La otra es pasarse a moneda estable. En el momento en que hay un pico de eso, que yo ya veo que tuve una rentabilidad importante, que es muy probable no ser avaro s en esto, digamos. Si, si vos ya ganaste bien. Pasás a moneda estable, a criptomonedas que no cambian con el valor, y esperás el invierno tranquilo y volvés a comprar abajo. Pero bueno, eso es para estar más, hay que estar más pendiente. Si no, las ponemos a crecer y compras a intervalos regulares, y eso anda muy bien. Ese, esas son un poco las estrategias, pero lo, lo importante es que nosotros conozcamos que esto va a venir y que esto pasa. ¿no? Por, y entonces, por un lado, no compremos ahora que, que el precio va a ser. Eh, un boom para arriba, acordate del fomo, del miedo a quedarse afuera.、Sí. Si、estoy, ya estoy afuera, ¿para qué voy a entrar ahora que es riesgoso?、Claro. Esperemos que venga el invierno, que venga una bajada y ahí sí podemos ir comprando. Esa es la, la idea de esta columna. Bien, Ramiro.、Eh, con el tema de las series, voy a dejar como una, una cuestión, una recomendación y por ahí lo vemos la, la, la columna que viene. Tenemos una colaboradora en la columna que es mi hija. Que me recomendó una serie que se llama El juego de l calamar. Es la número uno de, de, de Netflix hoy en día. Es una serie coreana, ¿viste? Mirá.、Eh, está muy interesante.、Eh, me la recomendó para la columna. O sea,、sí, sí, l yo、sí, sí. me la recomendó para la columna porque la trama del juego es la trama de, de, de la serie, ¿no? Es la conducta que tiene la gente que está muy endeudada, que en el día a día está muy endeudada y cómo esas deudas. Generan un estado de ansiedad, de desesperación que llevan a, a, a tener problemas con sus seres más queridos, los padres con los hijos,、mm, sí. eh, entre las parejas, etcétera, por la cuestión de la presión de las deudas. Entonces, la idea es la voy a terminar y vamos a hacer un, un análisis y, y tratando de ver el panorama de cómo estamos endeudadas las familias en, en la Argentina. Ah, bueno, excelente. Bien, Ramiro,、eh, nos reencontramos entonces el próximo bueno, viernes. ¿eh? Un saludo. Un saludo. Un saludo